Hoy vamos a hablar un poco de básquet, eh, porque All Boys ha ganado y se ha metido a los playoffs en el torneo federal de básquet y tenemos comunicación telefónica con Marcelino Vadillo para que nos cuente un poco cómo fue la victoria ante Belville, eh, un equipo que venía realmente bien en este torneo federal. Eh, Marcelino, Cholo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Sebastián González, te saluda. Buen día, Seba. Todo bien, por suerte. Muy. ¿Eh? Eh, Todavía estás cansado, ¿no? Fue un partido durísimo. Sí, sí. Medio afónico también por los festejos. <ríe> Bueno, pero era, era lo que estaban buscando, ¿no? justamente tratar de eh, definir el, el paso a los playoffs jugando de, de local, eh, bueno, ante un equipo que realmente había andado bien, como es este de Belville. Sí, sin hablar, eh, la verdad que estábamos a un partido de clasificar, podía pasar cualquier cosa, porque si nosotros, por ejemplo, no ganábamos ninguno de los que nos quedaban, y un rival ganaba uno solo, podíamos quedar afuera también. Pero por suerte, bueno, la noche se nos dio y, y ya... ...ya dimos ese pasito. Uh -huh. ¿Cómo fue el partido de ayer? Eh, durísimo, la verdad que... ...yo creo que es uno de los equipos más duros... ...contra los que hemos jugado... ...por, por algo va en punteros... Eh, ...pero bueno, nosotros lo planteamos de una manera... ...para que a ellos les cueste mucho jugarlo... ...y, y la verdad que nos salió muy bien. Bueno, eh, tuviste una, una actuación destacada, ¿no? 21 puntos, estoy leyendo por acá... ...al igual que Salabardo... Eh, lo que habla de un Old Boy que, que, que repartió de alguna manera ¿no? el goleo para poder quedarse con esta victoria. Eh, sí, sí, por suerte me tocó a mí anoche la noche a Coco, pero lo bueno es que siempre aparece alguno para que da una mano y, y lo bueno es que siempre podemos confiar en, en el que tenemos al lado que, que nos va a responder. Uh -huh. eh, ¿Qué les había pedido Juan Cruz Gavaza para este partido? En los asuntos del partido anterior allá habíamos jugado muy mal contra ellos. Y ellos para mí, capaz que vinieron un poco confiados. Eh, y nos pidió que juguemos eh, muy fuerte, que le juguemos muy físico. Eh, y le juguemos a otro ritmo. Porque ellos ya venían cansados del viernes. Y, y que les juguemos al roce. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por ese lado estuvo la, la clave? Sí, sí, le agradezco en la defensa, entramos, entramos muy concentrados y nos pidió más que nada que no lo dejemos tirar de tres porque son un equipo que tira muy bien desde el perímetro, así que jugamos todo por cambio, eh, cualquiera podía marcar a cualquiera y salió bien, es, es un arma de doble filo, te puede salir muy bien o muy mal. Claro. Claro, por eso el, el, el marcador, ¿no? digamos, de alguna manera, eh, es, es bajo, ¿no? 80-71, por ahí vemos partidos con, con, con mayor distancia o con mayor cantidad de puntos, pero, bueno, me imagino que fue un trabajo muy fuerte en defensa lo que se tuvo que hacer. Sí, sí, eh, la verdad que hicimos un desgaste terrible, y nosotros somos un equipo que, vos el Boys, y el Boys es, es la defensa. Uh -huh. después lo que pasa en ataque es otra cosa pero nosotros nos basamos mucho en la defensa eh, se han ganado eh, no sé, un respeto dentro de lo que es el torneo federal el año pasado era como un poco la, la novedad, no el hacer experiencia sobre todo en la primera parte del año anterior después hubo una segunda parte muy buena eh, pero, pero ves que se han ganado no sé, tal vez, a lo mejor es esa la palabra no otro respeto ante los rivales ¿cómo, cómo ves el, el torneo para el boys? Eh, sí, sí la verdad que creo que nos hemos ganado El respeto que, que lo, lo merecemos porque hacemos un esfuerzo terrible y acá, viste, nos lo he visto sacrificio. Eh, laburamos nosotros para poder viajar, eh, vamos y paramos en albergues, pedimos que llevamos la comida de la casa para comer allá, viste. Es muy complicado todo, pero bueno, con corazón todo se puede, viste. Seguro, seguro. Eh, Les queda un partido más para cerrar lo que tiene que ver con esta, esta primera etapa, contra Ferro, ¿no? Sí, nos queda contra Ferro el viernes que viene, a las nueve y media creo, en la cancha del Boys uh -huh. y, y hay que sacar cuentas, a ver eh, si ganamos, ya. capaz que podemos quedar un, un paso más arriba. Eh, según, vamos a ver cómo, hasta quién nos puede llegar a tocar. Hay que ver qué cruce nos conviene. Uh -huh. eh, ¿Venís sacando cuentas ya de quién puede llegar a ser el rival en play -off? Eh, sí, para mí puede ser o 9 de julio, Río Tercero, o Ferro de Pico. Y es complicado, porque si vos decís 9 de julio, el viaje a Córdoba tenés que estar 5 días allá. Y si me decís Ferro, que acá a kilómetros, pero podría un rival durísimo. Uh -huh. eh, todo tiene su pro y su contra. Bueno, por eso será, será clave lo del viernes, ¿no? Sí, sí, vamos a sacar cuentas y... Igual vamos a jugar a ganar, ¿eh? Obvio. Que veamos arriba o abajo, vamos a jugar a ganar. Es un, es, es un clásico con tantos chicos de pico, es un clásico, así que vamos a jugar a matar ahí. Eh, ¿Cómo les ha ido en los últimos partidos entre sí? Eh, perdimos el primero acá de local y les ganamos allá el segundo de visitante. Bien, o sea es que, que es impredecible. impredecible. Sí. Eh, es impredecible es el, el, el resultado que se pueda llegar a dar. Marcelino, sí. ¿cómo, ¿cómo trabajan esta semana? Bueno, ya con la clasificación en el bolsillo que vamos a trabajar un poco más tranquilo pero lo bueno es que ya no tenemos la presión esa ¿viste? de ganar, de obligado, de obligado a ganar y nos puede llegar a favorecer eso a jugar al, un poquito no, más no está presionado, jugamos más sueltos ayer creo que se vio también jugamos por momentos en, en el último cuarto nos tocamos la pelota y parecíamos otro equipo eso no lo veníamos encontrando en los partidos anteriores así que eso también está bueno Ir, ir encontrando ese, ese nivel de juego, obviamente, que si sí, viene de, mano, de la mano de la tranquilidad, no jugar sin la presión de saber qué es lo que puede llegar a pasar, obviamente. Sí, sí nosotros uh -huh. nos conocemos mucho, jugamos mucho tiempo juntos y no nos venía saliendo ese estilo de juego y, y por supuesto lo, lo, lo, hemos, lo hemos encontrado ayer y en un momento contra Pico el partido anterior también, puede ser que, que sigamos así. Bueno, bueno puede ser que sigan por por el buen camino, Nadie eh, vienen haciendo bien las cosas y han clasificado los playoffs que era el el primer objetivo me imagino para este torneo. En el, realidad el, el primer objetivo era mantener la categoría. Sí. Y, y también para mí entrar a playoffs, aunque sea el, el de la primera ronda, estar ahí. Claro. Este, ya si es, si pasamos a la segunda ronda de playoffs, ya es un premio, para mí es un premio. Por el, por el esfuerzo que hace el equipo. Ni hablar, ni hablar. La gente los viene acompañando, ¿cómo estuvo ayer la cancha? Oh, la verdad que hermoso. Explotaba, ¿no? Es, muy, se escuchaba, pero muy fuerte todo. Sí. Y espero que ahora en los playoffs, el año pasado estaba llenísimo también. Y eso es lo bueno, que la gente te apoya, eh, vos perdés y sigue alentando. Está muy bueno eso. Ni hablar, ni hablar. Que la gente acompañe es importantísimo también. Sí. Marcelino, felicitaciones y te mandamos un abrazo grande. ¿eh? Dale, muchas gracias, un abrazo a todos. Hasta luego. Marcelino Vadillo, que tuvo un partidazo ayer contra el equipo de Club Belville. Club Bel eh, de la provincia de Córdoba, ¿no? 80-71.